Quitar las etiquetas negativas. Durante toda la vida, la gente nos pone siempre etiquetas. Nos dice en qué podemos o no convertirnos. A veces, eso es bueno. La gente nos habla en fe, nos llega a animar, pero a veces, nos ponen etiquetas negativas, uno no puede parar los comentarios negativos, no puede evitar las etiquetas negativas, pero puede quitarlas en la vida adolescente a Walt Disney le dijo a su instructor de arte que no era creativo que no tenía imaginación alguna Disney era muy listo y quitó la etiqueta siguió haciendo las cosas bien a Lucille Ball le dijeron que no tenía talento para actuar que debía tratar en otra profesión se quitó la etiqueta y fue estrella de televisión por años Winston Churchill reprobó en sexto grado le dijeron que no era listo se convirtió en un primer ministro de los más grandes que han vivido. El común denominador en el éxito de esta gente es que quitó las etiquetas negativas. Es igual ahora. Las personas nos ponen etiquetas. Cuando mi papá partió con el Señor en el 99, me ofrecía pastorear la iglesia y nunca antes había ministrado. Un domingo después del servicio, oí por azar a dos señoras platicando Una dijo, no es tan bueno como su papá. La otra respondió, sí, no creo que la iglesia vaya a durar. Yo estaba inseguro. Yo me sentía no apto. Quizás otra etiqueta negativa. No muy bueno, inadecuado, inferior. Y así es como obra el enemigo. Le encanta ponernos etiquetas y evitar que logremos nuestro potencial. No pelea contra usted por donde está, pelea por a donde llegará. Sabe que Dios tiene cosas asombrosas en su futuro y lo quiere desanimar, intimidar, hacer sentir inferior. Las palabras son como semillas. Si las medita mucho, echarán raíz y se convertirán en lo que se dijo. Traté de quitar esa etiqueta negativa, pero no fue fácil. Las palabras venían en mi mente vez tras vez. No eres tan bueno, no tienes lo que se requiere era como si quitara una etiqueta Pecaba mucho tiempo en la defensa de un auto yo sabe, la pela y se rompe tiene que existir mucho peleé contra esto en mi mente día tras día finalmente quité la etiqueta negativa y puse unas nuevas todo lo puedo en Cristo soy fuerte en el Señor estoy ungido este es mi punto de cometer el error de usar esa etiqueta negativa dudo que estuviera parado hoy aquí Las etiquetas erróneas lo alejan de su destino. No pase los próximos 20 años detenido por un comentario negativo. Usted no es quien otro dice que es. Usted es quien Dios dice que es. Muchos lo etiquetarán de no tan bueno, muy lento, muy viejo, demasiados errores. Dios lo etiqueta de fuerte, talentoso, valioso, más que vencedor. Asegúrese de usar las etiquetas correctas. Muchos no aprendieron nada mejor. Usan las etiquetas negativas como si fueran la verdad. Se arraigan tantos pensamientos que terminan siendo lo que la gente dice que son, en vez de ser quien Dios dice que son. Hay etiquetas que lo están reteniendo hoy, lo que dijo un entrenador, lo que dijo un orientador, incluso comentarios negativos de sus pues padres. Este es el tiempo de quitar cada etiqueta negativa. La gente no determina su destino, pero Dios sí. El único poder que tiene esa etiqueta en usted es lo que usted le da. Si usted la quita, en otras palabras, deja de pensar en eso, deje de actuar como si fuera verdad, entonces la etiqueta no tendrá efecto en usted. Esas señoras dijeron que la iglesia no duraría, yo no tenía el talento, ellas no pararon mi destino, no podían parar lo que Dios ya había mandado. La única forma en la que me hubieran limitado es si hubiera usado su etiqueta negativa. Conozco un caballero, oyó a su maestra de secundaria decirle a su mamá que era lento al aprender. Por 30 años usó esta etiqueta. Nunca tuvo un buen trabajo, nunca tuvo éxito real, solo trastabillando en la vida. Un día le dije lo que le digo hoy a usted, quítese esa etiqueta. Su maestra pudo ser sincera, quizás lo evaluó en base a donde estaba, pero este es un nuevo día. No supo lo que Dios puso en usted, y si va a alcanzar su máximo potencial debe decir no gracias. Ya no usaré esa etiqueta de lento al aprender más. Esa pudo haber sido su opinión, pero yo tengo otra. Viene de mi Creador, y dice que tengo la mente de Cristo, que estoy lleno de sabiduría que puedo cumplir mi destino. Que las etiquetas negativas no lo retengan. Hablé con un estudiante de bachillerato un día, iba a hacer sus exámenes finales. Y dijo, Joel, ¿puedo orar que Dios me ayude en mis exámenes finales a sacarme un 80? Y dije, ¿por qué quieres orar por 80 y no por 100? Replicó, ah, no, Joel, mi orientador me dijo que solo soy un estudiante de 80. ¿No aprendió otra cosa? Alguien le pegó una etiqueta y ella la usaba como si fuera la, la verdad. ¿Ha pensado que el mismo Dios que le ayuda a sacar ochentas le ayuda a sacar cienes? ¿Por qué no quita esa etiqueta? El mismo Dios que le ayuda a subsistir en la vida le ayuda a brillar. El mismo Dios que le da un apartamento le da una casa linda. ¿Hay etiquetas que lo están reteniendo? ¿La etiqueta de divorcio? ¿Nunca conocerá a nadie nuevo? ¿La etiqueta obeso? Nunca me pondré en forma. La etiqueta adicto. Nunca romperé con esos malos hábitos. Usted se convertirá en lo que diga esa etiqueta. Le está dando el poder. Por eso algunos no pueden dejar una adicción. Usa la etiqueta de adicto. La lucha real se realiza en nuestra mente. Si piensa que es adicto, ya perdió. Tiene que cambiar la etiqueta. Dios dice que es libre que está limpio, saludable, está completo. No use esa etiqueta de adicto por 20 años más. Póngase hoy etiquetas nuevas. Un joven me contó que era el principal traficante de drogas en su barrio. Era sincero. No lo enorgullecía. Dijo, Joel, sé que no está bien. No me gusta hacerlo, pero para lo único que sirvo es eso. Usaba la etiqueta de traficante de drogas. Creía que era todo lo que podía hacer. Y le dije, si vende drogas, puedes vender suministros médicos. Si vendes drogas, puedes vender acciones y bonos. Piensen en esto. Para vender drogas, debes correr la voz. Eso es publicidad. Tienes que manejar tu inventario. Eso es administración. Tienes que cuidar tus clientes. Eso es servicio al cliente. No se subestime. Quite toda etiqueta que lo está deteniendo. Le pregunto. ¿Quién le dijo que solo puede vender drogas? No es verdad. ¿Quién dijo que en la escuela puede sacar ochentas y no cienes? ¿Un orientador? ¿No sabe lo que Dios puso en usted? ¿Quién dijo que no tendrá éxito, que no será tan bueno como su papá? ¿Dos señoras en la iglesia? ¿Ella no determina su destino? ¿Quién dijo que nunca tendrá una casa linda, que jamás se casará ni alcanzará sus sueños? Esas etiquetas no vinieron de su creador. Solo porque alguien se lo dijo No implica que sea la verdad Tiene el poder de quitar Esas etiquetas negativas Algunos las han usado mucho tiempo Cosas como Nunca irás a la universidad Nunca nadie de tu familia ha ido Quítese esa etiqueta Puedes ser el primero Jamás saldrás de ese vecindario Todo está en tu contra Eso le dijeron a mi papá Él se quitó la etiqueta Dios lo llevó a lugares que nunca soñó Nunca se sanará Esa enfermedad es mortal. Eso le dijeron a mi mamá. Se quitó la etiqueta. 32 años después, sigue saludable, fuerte, plena. Amigos, servimos a Dios sobrenatural. Puede hacer lo que la medicina no. No está limitado por su educación, su trasfondo, la familia de la que procede. No lo mueve lo que otros han dicho de usted. No está frenético en el cielo tratando de descifrar cómo llevarlo a su destino? Desde el inicio sabe el final. Ya tiene soluciones para problemas que aún no ha tenido. Él es omnipotente y omnisciente. Quizá han tratado de humillarlo, pero si quita esas etiquetas y concuerda con Dios, Él lo levantará, lo llevará a donde usted no puede ir solo. Usted no tiene que descifrarlo todo. Todo lo que Dios le pide es que crea. Cuando cree, todo es posible. Cuando cree, se abren puertas que nunca debieron abrirse. Cuando cree, Dios lo llevará desde atrás hasta el frente. Que no lo detengan las etiquetas negativas. La gente le dirá, ¿estás eliminado? Has cometido muchos errores. Usar esa etiqueta lo alejará del futuro asombroso que Dios tiene guardado para usted. Dios dice, mi misericordia es mayor que cualquier error. Dios dice, aún puedo llevarte a tu destino. Dios dice, te daré belleza por esas cenizas. Te compensaré el doble por las injusticias que pasaste. No estaría vivo si Dios no tuviera otra victoria en su futuro. ¿Por qué no se quita la etiqueta de eliminado? Quite las etiquetas de fracaso, culpable, condenado, y usa unas nuevas, redimido, restaurado, perdonado gran futuro, comienzo nuevo. Algunos le dirán, eres muy pequeño, eres muy callado, no tienes una personalidad buena, procedes de la familia errónea, no se atreva a vivir usando esas etiquetas. Fue hecho a la imagen de Dios Todopoderoso. Dios no cometió ningún error. Es del tamaño perfecto. Tiene la personalidad, los dones, la apariencia, y el color de piel correctos. Dicen salmos, soy una creación maravillosa. y Usted no es un accidente, Dios lo diseñó con precisión para la carrera que se le dispuso. Quite las etiquetas, muy grande, muy chico, sin atractivo. Ponga esta nueva etiqueta, soy una creación maravillosa. Una etiqueta que demasiados usan es la de promedio, ordinario, Joel, no tengo nada especial. Soy uno de los seis mil millones de personas en la tierra. Mire, no fue creado para vivir una vida promedio. Tiene semillas de grandeza en su interior. Usted fue creado para hacer historia, no para vivir y morir sin que nadie sepa que estuvo aquí. Se espera que deje su huella en esta generación. Dios le tiene una tarea que nadie más puede cumplir. Dios lo necesita. Necesita sus dones, su sonrisa, su amor, su pasión. Es una parte de su plan divino. Tiene algo que ofrecer que nadie más puede. Nadie tiene con esa actitud su personalidad, ni apariencia. Hay algo único en usted. No use la etiqueta de promedio. Si cree que es promedio, entonces lo será. Si cree que es ordinario, vivirá de igual forma arreglándoselas y nunca hará nada grande. La verdad es que no hay nada ordinario en usted. Tiene las huellas dactilares de Dios por todas partes. El Creador del Universo supló su vida en usted. Lo coronó de su favor. Tiene sangre real corriendo por sus venas. Tiene un destino que cumplir, algo mayor de lo que jamás imaginó pero sí va a suceder si se volverá la persona en plenitud que Dios creó. Lo primero por hacer es quitarse la etiqueta de promedio, quitarse la etiqueta de ordinario. Póngase etiquetas nuevas, obra maestra, valioso, único. Y Eso hizo David. El profeta Samuel fue ungir a uno de los hermanos de David como el siguiente rey de Israel. Y su papá, Isaí, ni siquiera se molestó en hacerlo venir del campo donde pastoreaba las ovejas. Porque Isaías pensó, sé que no es David, es muy pequeño, muy joven, sin talento, no tan listo como sus hermanos. David tenía varias etiquetas negativas puestas por su propio padre. Samuel vio a los otros siete hijos y dijo, este no, este no, este no, y al final se le acabaron. Y le dijo Isaías, ¿tienes otros hijos? No es ninguno de estos. Isaías replicó, Sí, mi hijo menor David está en el campo pastoreando, pero no es él. Amigos, Dios no etiqueta como la gente lo hace. La gente ve el exterior. Dios ve el corazón. Dios sabe de lo que es capaz. Dios ve las semillas de grandeza que ha puesto en usted. Es muy fácil dejar que lo que alguien nos dijo nos impida creer realmente en nosotros mismos. David entró. Samuel lo miró y dijo luego, «Él es, es el siguiente rey de Israel». Allí mismo, David tuvo que decidir lo mismo que le estoy pidiendo. Tuvo que quitar las etiquetas negativas. Las oyó miles de veces. Muy joven, muy pequeño, no tienen lo que se requiere. Es interesante que los hermanos de David, aunque vieron a Samuel ungirlo como el siguiente rey, le siguieron pegando etiquetas negativas. Cuando David fue donde estaba el ejército, su hermano mayor, Eliab, dijo, David, ¿qué haces aquí? ¿Y con quién dejaste las ovejas que se supone deberías estar cuidando? ¿Qué estaba haciendo Eliab? Pegándole una etiqueta. Inferior, no muy bueno, intimidado. David pudo decir, sí, claro, ¿qué estaba pensando? Pude aceptar esa etiqueta y dejar que lo tumbara. Pero esta vez, David tuvo una actitud distinta. Dijo, Eliab, lo que dices de mí no cambia lo que Dios dijo de mí. Aunque me etiquetes de débil, derrotado, inferior, no te das cuenta que me deshice de esas etiquetas. Y el creador del universo, Dios que sopló vida en mí, me puso nuevas etiquetas. Dicen, mata gigantes, más que vencedor, destinado a la grandeza, rey de Israel. Tal vez hubo cosas negativas que le dijeron, incluso quienes deberían haberlo animado. Me encanta lo que dijo Isaías, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se alce contra ti. Eso implica que cada etiqueta negativa mostrará que es falsa. Fíjese, Dios lo va a hacer, tiene que exponer que eso está mal. Es decir, usted debe quitar las etiquetas negativas. Nada que se le dijo tiene que definirlo, incluso si fue dicho por quienes lo criaron. Nada de lo sucedido antes tiene que apartarlo de su destino. Si cometió errores o pasó por situaciones injustas, puede exponer que eso está mal, a librarse de la autocompasión y avanzar con su vida. ¿Se atreverá como David a quitar las etiquetas negativas en su vida? ¿No se aflija por lo que dijo su mamá? ¿Una hermana celosa? ¿Un colega enojón? ¿Un vecino cínico? Usted no es quien la gente dice que es. Usted es quien Dios dice que es. No pueden parar su destino. Quite las etiquetas viejas. Le daré unas nuevas para que las use. Mata gigantes. Hace historias. Cambia el mundo. Mi amigo Dale Brown famoso entrenador de un equipo universitario de básquetbol me contó una historia. Le hablaba a un grupo de soldados en una base militar en California y al terminar se acercó un joven que medía 215 y pesaba 115 kilos. Dijo entrenador Brown, quiero que entrar al equipo de básquetbol, pero no puedo clavar la pelota, apenas salto. Al correr por la cancha mis piernas se cansan muy pronto, solo juego unos minutos. El entrenador preguntó, ¿cuánto tiempo lleva en la milicia? Le dijo, no estoy en la milicia. Mi papá, sí, tengo 13 años. Su pie medía 33 centímetros. Dale Brown tomó al joven bajo su tutela y le dijo, cuando regrese a Louisiana, te enviaré mi programa de entrenamiento. Fortalecerá tus piernas y aumentará tu resistencia. Tres meses después, recibí una carta del joven diciendo, entrenador, he hecho todo lo que me dijo. Pasé horas en el gimnasio ejercitándome, pero mi entrenador me sacó de su equipo. Digo que soy muy grande, muy lento, muy torpe. Nunca seré capaz de jugar básquetbol. Todas esas etiquetas negativas. Del Brown le contestó y le dijo, Mira, chico, si te sigues ejercitando y esforzando a diario y le pides a Dios que te ayude, Él te llevará a donde debes estar. El joven tuvo que tomar una decisión. Usaré estas etiquetas negativas toda mi vida, muy grande, muy lento, muy torpe, o seguiré el sueño que Dios ha puesto en mi corazón. Voy a creer que soy un mata gigantes y que todo lo puedo en Cristo. Él decidió quitar las etiquetas negativas. Ese joven, Shaquille O'Neal, terminó yendo a Luisiana... Y jugando para Dale Brown, repiendo todos los récords. Ya saben que Chaquila se convirtió en uno de los jugadores de básquetbol más grandes de la historia. Me pregunto, ¿en dónde estaría si hubiera creído las etiquetas negativas? ¿Qué tal si hubiera pensado, supongo que soy muy grande, muy lento, muy torpe, no estaría hablando de él hoy? ¿Le he dicho a alguien que no puede lograr sus sueños como las señoras en la iglesia? No tienes talento, eres muy grande, es muy pequeño, no tienes experiencia. No, Dios no le dio promesas a ellos, le dio la promesa a usted. Siempre habrá voces negativas tratando de etiquetarlo, pero Dios no le hubiera dado ese sueño sin haberlo preparado a usted. Usted ya tiene lo que necesita, lo que parecía una limitación muy alto, muy bajo, Dios lo usa como ventaja. Dios sabe lo que está haciendo. Lo ha diseñado específicamente para la carrera en la que está. Quizás se siente como Chaquila, que lo han sacado del equipo. Los expertos le han dicho lo que no puede hacer, lo que no tiene. Esto he aprendido. Los expertos se equivocan. Los expertos construyen el Titanic y se hunde. Amateurs construyen el arca y flota. Los expertos dijeron que nunca tendríamos este edificio, pero aquí estamos hoy. Los expertos dijeron que mi papá no saldría de la pobreza, pero salió. Los expertos dijeron que mi mamá no viviría hoy, pero vive. Los expertos dijeron que David era muy pequeño. Dios dijo que era el del tamaño correcto. Los expertos dijeron que no pastorearía una iglesia grande. No tenía experiencia, pero lo he hecho muy bien. Los expertos. Tengo una más. Los expertos dijeron que mi hermano Paul sería guapo. No fue así. Ja, ja, ja. Ni siquiera voy a voltear. Que los expertos no lo disuadan de lo que Dios puso en su corazón. En la Biblia, una mujer llamada Raquel murió dando a luz a su segundo hijo. Hubo complicaciones en el parto. Jadeaba por el aire, trataba de dar a luz al niño tanto dolor y agonía y justo antes de morir dio a luz llamó al niño Ben-Oni que significa hijo de mis tristezas ella lo etiquetó en base a lo que experimentó ahora este niño iría por la vida siendo llamado hijo de mis tristezas y a veces la gente le pone una etiqueta negativa no por lo que haya hecho sino por el dolor y la angustia que vivieron La gente herida hiere a la gente, y rápidamente se pegan esas etiquetas negativas. Pocos minutos después de que murió Raquel, entró Jacob corriendo. Las enfermeras sostenían al bebé. Se lo pasaron a Jacob y dijeron, este es tu hijo. Su nombre es Ben-Oni, hijo de mis tres cesas. Cuando Jacob oyó eso, algo le pasó. Se levantó y dijo, no, ese no es su nombre. No importa por lo que haya pasado, mi hijo no será llamado hijo de tristeza. Su nombre será Benjamín. Benjamín significa hijo de fuerza, de poder, de mi mano derecha. Benjamín se convirtió en un gran líder. De su línea familiar vinieron los reyes de Israel, un rey tras otro. Mire, Dios tiene un gran destino para Benjamín, una tarea. Pero Dios sabía que si vivía usando esa etiqueta de hijo de tristeza, nunca sería la persona plena que Dios creó. Así que intervino y dijo, no, no, no usará esa etiqueta. No es hijo de tristeza, ni hijo de derrota, ni desánimo. Este niño es un hijo de destino. Tiene semillas de grandeza. Su si nombre será hijo de fortaleza. Dios sabe los poderosas que son las etiquetas. Tal vez han tratado de etiquetarlo, promedio, aprende lento, sin talento, muchos errores. No, Dios le dice lo mismo que le dijo al pequeño Benjamín, te cambio tu nombre, te pongo una etiqueta nueva, no más hijo de tristeza, no más hijo de mediocridad, no más hijo de sueños rotos, te renombro hijo de fortaleza, hija de destino. Hijo de influencia. Hijo de grandeza. Hijo victorioso. Lo desafío hoy. Quite las etiquetas viejas y use los nombres nuevos. Obra maestra. Valioso. Único en su tipo. Más que vencedor. Hace historias. Estas son las etiquetas que deberíamos usar. La última clave. Lo pueden llamar muchas cosas distintas, pero usted no es lo que llaman. Es aquello a lo que responde. Lo pueden llamar lento, flojo, muy viejo, eliminado. Está bien, solo no responda eso. Responda victorioso, responda talentoso, responde, a, haz historia. Si hace eso, creo y declaro que hoy será un momento decisivo. Las ataduras del pasado ya no tendrán efecto alguno en usted. Se levantará y convertirá en el hijo de fortaleza. La hija de influencia, el hijo de victoria, de bendición, de favor, de grandeza, vencerá cada obstáculo, derrotará cada enemigo y será la persona en plenitud que Dios creó. En el nombre de Jesús.